De estrella a Estrela, estrela, estrela cuatro. Emisión especial en Aragones, en Radio Topo, en el 101.8 FM. ¿Y qué en todo día? Chargar aragonés Aragones y catalán. ¿Y al tres lenguas lliures? Las de nosotras. Ya lo al el primer disapte, 8 de noviembre... Emisión especial en aragonés y otras lenguas lliures a Radio Topo. 101.8 FM. No, no, no. O Pumbuit. <música> Suena mal de esta noche, desde el fondo del valle, en lo más oscuro del bosque, desde lo más profundo de la cueva. Ríos con la uña del macho cabrillo, tras besar el alma de Belgrino. Me suena mal de esta noche, slamming up the skateboard shit I love the little bird Y así nada es que esta emisión de música y parolas. Saludos de Francho. En esta emisión especial de música y parolas es la es la número 4. Hemos comencipiado con una formación, una colla de de chen que rematan eh, ya fa pocas pocas semanas pocos meses de eh, tener el suyo segundo disco él se llaman Maud he visto que sentimos de a canta que eh, cierra este este zaguer este segundo disco preto En eh, una entrevista que les hacemos, eh, y que sentirás la próxima semana en, en Música y Parolas, eh, nos eh, charraban, nos charró eh, Rafael eh, una mena de, de dos cantas que amanecen en este disco preto eh, número 2 y el disco preto número 1, que tienen una, una chunión eh, a saberlo de especial. El segundo disco preto suyo se llama Trasmonium y amanece esta canta que llegue al número 5, Abecillas 2.0 que tiene una unión con eh, a canta que hubría o primer disco Maud 1.0 y que se llamaba a esa canta Las Abecillas y que era la primera canta que y ese disco preto Y esas dos que cantas eh, son chunías por una una mena de de, de canta paraliana que tiene que, que, que tiene que ir con la traza especial de dos tiempos la música que fama out Y como no podemos echar eh, a más cosetas que tienen que ver con esa chuñón que eh, se pueda sentir la semana venía en la entrevista a Rafael de Maut, íbamos a, a escuchar, a sentir, a bailar las músicas de Maut. Sí, esto ye es música y es una mena de esa música que gozamos de, de pinchar en música y parolas eh, cada día Y esto vamos eh, a decir que realmente de sentir a, eh, antes a esa trova, a esa colla de chain que lleve desde de, de Huesca O Stribium Kredmer y una canta suya que lleva queubre que o suyo segundo disco completo que esa canta se llama Balcán y que el suyo segundo disco completo lleva eh, o nombre de Ecléctico, así no es como sientes e Esta canta que rematamos eh, irán desde en de eh, Barzonia, os gaiteros de Barzonia que rematan también en este 2014 de eh, grabar el suyo primer disco completo Un descubrimiento que se llama eh, el asalto, un hombre castellano, pero que goza de tener cantas como esta de, de furas y remerar que seamos en música y parolas en esta cuarta cuarta vegada Estrella. estela y continuamos con más música, más música eh, esta vegada en aragonés y de no par de de folk, sino una mena de una un mezclayo Dentro de Folk Rock una colla que en hizo el primer discopiado, amaneciban dos cantas en aragones. La primera se llamaba O sueño de Peter Pan, charramos de Os Inestables. De estrella a estrella cuatro. Emisión especial en Aragones, en Radio Topo, en 101.8 de FM. ¿Y qué en todo día? Chargar aragonés Aragones y catalán. ¿Y al tres lenguas lliures? has de nosotras. Ya lo al propósito de buit 8 de noviembre, Emisión especial en Aragonés y Altras Lenguas lliures a Radio Topo. 101.8 FM. Osend no, no, no, no. U. Pumbuit. <música> <música> Se te pase. Continuamos con más músicas sí, y en música y parolas sin más músicas de Razón Aragonés, Pro es que sí, sí. el se de la Coisa en Osío, tercer disco preto. Que, que lleva un nombre de 2014 en números romanos Amalise una canta, bueno, todas has cantas de este zagger disco de la cadera, Que ya son todas en aragonés Ahí e está que sentimos y se clama o Obarco dos Capins Es capiés. de la Nueva. No barco de los capiés. Leno de barras abiertas. Marto despritado bien. Coletes multicolores. Música de biguines. Un barco de Borembor. Leno de chenapines. No barco de Borembor. Leno de chenapines. Dos millones de cada casa. Os piratas del Caribe. Torpando lobotim. Cezanón rezaba guaire, pero le decían flaire, el que sabe más a beber a laquí. Minchaba de cabo cuán, pero fe maduraro pan, el que sabe más a beber a laquí. Delición se andaba bien ciertas, y no le caleba leyela, el que sabe más a beber a de toda cosa, a chusta mida ta que no se nos ama a vida, de toda cosa, a mida chusta, ta que a vida antes dora no se sulsa. Minchar, rezar e leyer, lle pro con la menister, leyer, minchar rezar, o cuerpo farto cal tre non fa. Rezar, leyer e minchar, lo chusto mas ya no cal, leyer, minchar rezar, o cuerpo farto cal tre non fa. Eh, esta canta Manise <música> en eh, los Zaguer, discos de la orquesta de Faberol. Contiene en su, en su ringlera eh, Parolas en Aragonés. Os sigo disco preto zaguero Se clama eh, Pedro Saputo. Eh, esta gente que sentís se, se, se clama. Y eso mismo, sabéis, latín y a yeah, cantar de, eh, que rematamos de sentir ahora, de la orquestina do Fabriol Y continuamos con más moseca, así en Moseca y Parolas. Esta puerta es de Carrasca y está atrás de Noé. Esta puerta es de Carrasca y está atrás de Noé. Ya no canta en Alba. Que no sigue la inquebe, ya no canta en Albares. Que no sigue la inquebe. estrella 4 <tose> esta canta que sentís era de una colla que eh, son son dos, dos hombres eh, como se llama esa colla sí sí eh, se llaman Vegetarian una canta una canta que han en un disco preto que llegó segundo que se llama Balladolls y eh, una canta que se llamaba eh, Mora de Nue. y continuamos con más moseca y ahora nos marchamos Dica. Dica. Cuasi, cuasi. Mmm, Cataluña, pero no. se hagan que rematamos de sentir eh, y una eh, mena eh, de Isa Canta dos Pirineo que se siente por todos los cantos y esta Chen eh, y son la ruta de las estrellas con una una canta como sentiu eh, que le vanome es la, la han, eh, puesto y se nombre de Ribagorza. Vamos a continuar con más música, pero antes Eh. hacer una Una remenaza? De estrella a estrela 4. Emisión especial en Aragonés, En Radio Topo en 101.8 toda FM ¿Y qué en todo día? Chargar a Aragones y catalán Y al 3 lenguas lliures has de nosatras Ya al Prupedis Apte Buit de noviembre, emisión especial en Aragonés y otras Lenguas Llures a Radio Topo. 101.8 FM OSENT U PUMBUIT. <tose> Esto que rematamos de sentir Llega a canta que amarice eh, Una vez más En esa colla como llega Cristiano de Fabiol Y que en un disco preto que se llamaba Acumuer eh, Fació una música Asignar de, de Struts visto eh, que rematamos de, de sentir Llega eh, una, una canta que se llama eh, O baile dos bombolón Y que llegue asignar De tener esa, esa, esa Mena bailable Que queremos que en esta edición de música y parolas eh, tengas tú al canto de Andestés, estés, eh, hasta que os pies te leven, eh, ahí está nui en ese bolo que se va a hacer también, después de rematar, y está Estela Estela eh, número 4. Continuamos con más música y nos marchamos. Dica un costado. Que llegue casi casi Galicia, pero no He eh, si eh, visto Estoy una muñeira Do Boal una formación, una colia aragonesa y que en esta mena eh, esta canta y una canta eh, de Asturias se llama Muñera Muñere de Boal en Asturias también se charra, se charra el asturiano creo que sí Y continuamos con más música. Y ahora vamos a sentir una, una canta ya que hicimos con, con Gaitas. Y vamos a continuar con, con Gaitas, pero que sí. Eugenio Gracia nos siguió primer disco. Y de que ahora hay el único disco preto que se ha fallado, no más que de Gaita, de voto. A una canta que, que se llama Oclarín Rusien. Y yo, disco preto, se llama Chitos. Y ya casi eh, no zaguero de esta, de esta mena de música y Parolas Hemos sentido de, de nuevo a eh, Eugenio Gracia con Pepi Manzón En un disco preto que se llamaba a repliega Y que amanecía una canta como hoy que rematamos a sentir Que se inclamaba As Virabolas Y ahora eh, eh, cambiamos... De música y e de afol, la música de autor solista, y eh, sentimos a The no suya Viejas, eh, no De Churban con Nosuya canta Páginas Viejas en Osuyo Descuprieto, Cucadetas. Ya zagueros, cinco minutos hasta rematar, ¿viste? Música y parolas, hasta en Estrella Estrella número 4. Y ya nos marchamos con una colla que le un camatón de dañadas en la música folk. el se llama y una canta que en su en el suyo disco puto zaguero. Que eh, se llama Nota de Paso y que se llama en castellano en Despedida. Con Ocarolan nos marchamos. mirar que a música folk en aragonés. En castellano y que en luenga que se hicharra en este estado español puedes sentir así en música y parolas en nuestra bitácora mosecaiparolas.blogspot.com ¡Aupa! ¡Aporta fuerte! especial naragones en, en Radio Topo en 101.8 da FM. De estrella estrella 4. De estrella estrella 4.